hay que presentarse en una postura que no sea la clásica de la clásica de los países burgueses en la que nos quieren meter es decir, creo que no se trata de escoger a una serie de señores para que ellos gestionen por nosotros lo que sucede en el pueblo sino que se trata de organizar el pueblo, de organizarse por barrios y después los barrios coordinarse entre sí hacer asambleas y en las asambleas decidir ...cuáles son los programas que lleva que al ayuntamiento... ...y cuáles son las reformas que de tipo municipal que hay que hacer en el pueblo... ...pero esto no solamente para presentar en, en las elecciones sino después también... ...es decir que creo que las asambleas de los barrios, las asambleas de los pueblos... ...son instituibles por los partidos... ...y que estas asambleas han de estar constantemente a través de representantes o como sea... ...han de estar constantemente encima de los concejales, encima del ayuntamiento... ...para que estos señores no se separen de los intereses del pueblo y hagan lo que les dé la gana, sino para que estén atados a causa lo que el pueblo en cada momento quiere. Por otra parte, las elecciones municipales, eh, con relación a que antes he dicho, de, son una forma, una vía institucional que puede ser para que la voz de Euskadi se deje sentir a nivel político. ¿Qué en base a los resultados de las elecciones municipales podría elaborarse un estatuto bueno en base a lo que decidan los municipios que salgan de las elecciones municipales si es que estas se producen en condiciones democráticas lo cual también es bastante dudoso en base a eso podría elaborarse un estatuto no como ahora se está haciendo en base a una constitución que el pueblo vasco ha rechazado y ha y elaborado por una eh por una asamblea de parlamentarios que surgió de unas elecciones eh, generales que se hicieron en una situación eh, en absoluto democrática de la importancia que tiene que las elecciones municipales votemos no a aquellos que hasta ahora nos vienen vendiendo sino a quienes más quevimente han sabido luchar contra el estado español por la libertad nacional y social de australia que las elecciones municipales eh, son importantes, en mi opinión para que Euskadi pueda conseguir un estatuto de autonomía que sirva para avanzar hacia la independencia del socialismo y hacia la reunificación y por otra parte pues eso que, que es preciso eh, por mucha condena que se tengan quienes salgan elegidos no dejarles que anden a su aire no dejarles sin ningún tipo de supervisión sino por el contrario organizarse el pueblo para controlarlos constantemente y para decidir lo que más conviene al pueblo que los concejales sean simplemente unos intermediarios y no que sean ellos quienes decidan lo que le conviene al pueblo sino que el pueblo a través de ellos decida lo que le conviene con relación al tema de la organización nosotros luchamos por la construcción de un estado socialista vasco reunificado, independiente y observado Esta es una lucha, o va una lucha muy larga, va a una lucha dura, tenemos que saberlo desde ahora, desde el principio. No nos tenemos que dejar engañar por aquellos que dicen eh, que no, que todo se va a conseguir pronto, que todo se va a conseguir fácil, que desdeleguemos el poder a ellos. Porque es mentira. Quien promete que va a solucionar los problemas siempre miente, el único que puede solucionar los problemas del pueblo, el único que puede solucionar los problemas de los trabajadores es el propio pueblo, son los propios trabajadores y no tenemos que engañarnos respecto a esto. La alternativa de Kass en el camino de la independencia y el socialismo para Euskari supone un paso, supone un paso muy importante, por cuanto también a partir de él se puede pensar en un camino un poco más suave, en un camino en que los enfrentamientos sean menos brutales, en que la, en que la violencia tenga que ser, sea menos necesaria, y para acercarnos a sus objetivos de independencia y socialismo, yo creo que tenemos que organizarnos <coughs> tenemos que organizarnos a dos niveles tenemos que organizarnos como dentro de las fábricas dentro de los barrios para que la voz de los trabajadores eh, se deje oír directamente aunque llegasen al poder los partidos socialistas si el pueblo no se organiza si los trabajadores no se organizan pues crear unos dirigentes, una serie de, de burócratas que con unos años pues se distanciarán a través de los trabajadores y harán lo que ellos quieran, como estamos viendo que sucede en algunos países socialistas, eh, como la Unión Soviética, por ejemplo. La única forma de evitar esto, la única forma de, de conseguir que los representantes que los trabajadores escogen continúen siendo auténticos representantes de ellos, es que los trabajadores estén constantemente encima, Están constantemente controlándoles y para esto es indispensable eso, que nos organicemos en las fábricas, que coordinemos fábrica con fábrica, pueblo con pueblo, provincia con provincia a nivel nacional. Exactamente igual para los problemas populares, para el urbanismo, para cualquier otro problema que existe. Igual que los trabajadores en los aranzales, en las aritaras, o en cualquier sector social de estadio. plantearlo a nivel inmediato es eh, a nivel inmediato y general es un poco puede resultar un poco utópico por ello eh, creo que la gente que sea más consciente del problema <coughs> tiene que organizarse en los partidos o los organismos masas que defienden ese tipo de organización y que defienden esos objetivos que antes he dicho de independencia y son reunificación, socialismo y en euskalbonización de Euskaldea en mi opinión eh, los partidos que defienden esto son los partidos de Kass los que mejor lo defienden Hassi y los organismos de masas que mejor pueden defenderlo también son Laga a nivel obrero y ASK a nivel de, a nivel popular son precisamente estos partidos la y Hassi a los que el gobierno se niega a legalizar porque dicen ser independentistas bueno, y porque son independentistas y no se sacrifican o no quieren eh, renunciar al hecho de decirlo de proclamarlo abiertamente igualmente trata de eliminar a la en base a una ley sindical que exige bueno entre otras medidas una ley sindical que exige que para poder eh, participar en la negociación de los convenios pues haga falta tener eh, un 10% de los votos de las los trabajadores en las fábricas. Yo creo que hay que apoyar este sindicato... ...y lo considero muy importante además... ...porque es el sindicato... ...que defiende... ...las asambleas de los trabajadores... ...porque es el sindicato que no trata de sustituir a los trabajadores sino que trata de potenciar la organización de estos y su participación directa en todos los hechos que les interesan, no solo en el terreno laboral, no solo en el terreno de un aumento salarial o de, de mejores condiciones de seguridad en la fábrica, etcétera sino en, el, en todas las actividades en esos terrenos y en el terreno político global. Igualmente creo que hay que apoyar a SK porque el pueblo tiene que organizarse. El pueblo tiene que organizarse y no dejarse sustituir por nadie si no quiere que en un de plazo de tiempo este que le sustituye acabe por, constitu por constituirse en... en opresor o por lo menos en, en, en un ente eh, burocrático desligado de esos problemas por último y lógicamente siendo un refugiado eh, creo que hay que organizarse en esta la lucha armada no nos gusta a nadie La lucha armada es desagradable, es dura, a consecuencia de ella se va a la cárcel al exilio, se ha estorturado, a consecuencia de ella se puede morir, se ve uno obligado a matar. Endurece a la persona, le hace daño, pero la lucha armada es imprescindible para avanzar. El gobierno español, para su plan de reforma, como antes tanto para sostener su dictadura, se sostienen en la fuerza del ejército, en el respaldo del ejército y de las fuerzas de orden público, bueno, lo que ellos llaman fuerzas de orden público, que ETA no tienen nada. No pasan de ser fuerzas represivas. Para luchar contra esta fuerza es indispensable la fuerza armada del pueblo. Es indispensable que el pueblo se organice para la lucha armada en la clandestinidad, en mi opinión en ETA. Yo sé por experiencia que a los militantes de ETA no les gusta la violencia, Me conocéis un poco a mí, por lo menos algunos. Sabéis cómo era cuando vivía ahí. Y sabéis que tampoco me gustaba. Eso misma es la situación de todos los militantes de ETA. Pero se ven obligados a luchar. La alternativa de CAS constituye hoy... La alternativa de CAS, que son los puntos que hoy defiende Herri Batasuna los puntos que ETA planteado para un alto fuego gobierno español constituyen la base indispensable para hablar de una normalización de la vida en Euskadi para pensar en un camino menos violento de continuación de la vida política hacia la construcción de un Euskadi independiente, socialista reunificada de Euskadi <coughs> mientras los objetivos de la alternativa de CAS no se consigan el pueblo vasco está tal las vías institucionales no le servirán para gran cosa y la lucha armada será una necesidad. Por ello creo que el pueblo vasco, los sectores por lo menos mmm, que estén más dispuestos a ello deben organizarse para practicar la lucha armada. Seguida esta vía zurekin. Y yo no creo que este grito es negativo en la medida en que con ello no se trata de que esta solucione los problemas de todos que evidentemente no puede solucionar eso. Este grito es positivo en cuanto sirve para que los militantes de ETA vean que un sector del pueblo está de acuerdo con ellos, comparte sus objetivos y su lucha, que no están solos y que de algún modo son queridos. Pero ni ETA, ni todo caso ni arriba Tassuna, ni ninguna formación política para que Sea puede solucionar los problemas de la clase trabajadora vasca, el pueblo trabajador vasco únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas por eso yo creo que todos debemos de organizarnos en alguna cosa si estamos dispuestos a hacer lucha armada debemos organizarnos en otra si no estamos dispuestos a la lucha armada porque nos parece que es muy duro porque, en fin, por mil problemas que cada uno puede tener pues debemos organizarnos en los partidos políticos en Jasi en Daya en los organismos de masas de CAS largo ASK pero nadie nadie que, que grite que grite eta herría dequí sure, nadie que comparta los objetivos que hoy defiende Cas nadie que esté de acuerdo con la lucha de eta nadie de estos puede quedar al margen de la lucha y puede quedar al margen de la comunicación solo, solo un pueblo organizado puede conseguir los objetivos a los que a los que aspira bueno y ya he acabado ya hay bastante de rollo vamos por la paliza y hasta otra vez ánimo y organizarse y pelear Ura berri kriminala Goizean entzun genuenean Bota zutela argala Orain digure historia da Lucea eta zabala todo enna escadi bedde mutiladekin ilsala bicucisu enna rico hoyu hasho desala yu wa chasob salo galdi tu ginan lambisi goda dero lurera Mila zatitan leher eginik, Pasatu zen istorida. Zatin bakoitza landare bana, Lurpeti sortzen da, Gudari batil eta berriak, Milakajaioko dira mm, mm, Milakajaioko dira Agur argalan diotzu zude Etseko arri gorri Agur diotzu mugaz emendik eta handik etorriak. Emborra galdu eta indartzen adarrak eta horriak. Milagro hori egin duzude zua izanen jatorriak. Hilzaituenak aztuko zaitu, baina ez euskal erriak. Mm, mm, mm. Baina ez euskal Herria eh, Comunicado de ETA al pueblo vasco La izquierda abertzal y revolucionaria acaba de perder uno de sus miembros más destacados José Miguel Beñarán Ordeñana, popularmente conocido por el sobrenombre de Argala Resultó muerto ayer víctima de un cobarde y premeditado acto terrorista En la localidad de Euskadi Norte de Anglet, cerca de Bayona los que durante sus largos años de militancia en ETA hemos compartido las alegrías y sinsabores de la vida clandestina con él, conocemos muy bien su gran espíritu de sacrificio, su gran entrega total a la lucha revolucionaria y su desinterés personal en favor de la causa nacional y social del pueblo trabajador vasco. Argala no ha sido como algunos pretenderán definirlo, un luchador circunstancial surgido de la época franquista en que ha tocado nacer. Argala era mucho más era un revolucionario en todo el amplio sentido de la palabra. Pero en un revolucionario vasco y como tal, enraizado en las propias esencias patrimoniales del árbol vasco, cuyos frutos de independencia y socialismo, nos vienen siendo negados histórica y sistemáticamente a los trabajadores vascos por parte de la burguesía imperialista de los estados español y francés. El que desde hace algún tiempo nuestro compañero argala obligado por las especiales condiciones represivas a que se veía sometido en Euskadi Sur, tuviera que desladarse forzosamente a Euskadi Norte en calidad de refugiado político, no ha constituido obstáculo alguno para que de una u otra forma haya continuado su firme y constante labor en defensa de los intereses populares a cuyo servicio había decidido dedicar toda su vida. Sin ningún género de dudas, podemos afirmar que en la actualidad Argala apoyaba y se identificaba plenamente tanto con los planteamientos de lucha armada como con los objetivos tácticos y estratégicos de nuestra organización por lo que honradamente consideramos un deber y un orgullo reconocerle como un compañero dentro de ETA Argala sin Euskadi no era nada para Euskadi la pérdida de este revolucionario de vanguardia significa otro golpe más en la dura carrera emprendida el pueblo trabajador vasco, es consciente de quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos, de quiénes combaten por sus intereses y quiénes se oponen a ellos. De entre los primeros, sobresalía José Miguel. A los segundos, todos los conocemos bien. Son los gran han asesinado. A raíz de la última ola represiva desencadenada por el gobierno español sobre los militantes de la izquierda abertzal y en general, sobre todo el pueblo vasco, Martín Villa manifestaba muy ufano en una rueda de prensa. Espero que en los próximos días haya noticias mucho más favorables. Indudablemente, el asesinato de Argala a manos de agentes oficiales o mercenarios a las órdenes directas de los servicios de inteligencia del Estado español, con la complicidad del Estado francés, le habrá llenado de satisfacción y alegría. Es curioso observar en estos casos cómo las expresiones de gozo en Madrid son sinónimas de tristeza, consternación y rabia contenida en Euskadi. Hacer frente a esta realidad es en definitiva llegar a comprender el proceso de enfrentamiento antagónico que caracteriza la lucha de la liberación del pueblo vasco frente a la opresión de los dos estados burgueses. El 6 de diciembre los trabajadores vascos hemos rechazado masivamente la constitución española y claro está las vías institucionales reformistas que nos querían imponer. Pero el gobierno español, los partidos que le apoyan y las Fuerzas Armadas, lejos de aceptar su derrota, han puesto en juego todos los resortes ideológicos, sociopolíticos y militares que les permite su estructura en el poder para devolvernos la moneda. Como prueba de ello, ahí está el devastador despliegue policíaco represivo de la ley antiterrorista y los famosos 15 puntos invadiendo las calles, barrios y pueblos de Euskadi Sur, los centenares de registros y detenciones arbitrarias, las salvajes torturas en comisaría, el centenar largo de presos políticos vascos que vuelven a llenar las cárceles franquistas para vergüenza de los demócratas que demógicamente defienden que la amnistía ya ha sido concedida. Ahí están ciertos partidos políticos e instituciones como el Consejo General vascongado elaborando y negociando un mini estatuto de autonomía en el marco de la Constitución Española. ...cuando saben de sobra que esta ha sido rechazada masivamente... ...y que por tanto, están maniobrando y manipulando intereses y aspiraciones populares... ...a espaldas del único protagonista válido, el pueblo. Ahí están, por último, los medios especiales de que habla Martín Villa... ...para combatir a la izquierda a Bersale... ...en donde incluye cuerpos especiales de policía y agentes mercenarios con inmunidad diplomática... ...para traspasar la frontera del Estado español... ...y dedicarse con la estrecha colaboración de la policía francesa... ...a la búsqueda, captura y asesinato en Euskadi Norte... ...de conocidos refugiados políticos como José Miguel Beñarán... ...y Agurzane Arrec... ...y todo ello con un objetivo... ...paralizar la lucha popular y especialmente desmovilizar y desorganizar... ...aquellas fuerzas adversales que como CAS y ETA... ...defienden ante el pueblo unas opciones políticas claras de ruptura con la dictadura militar española y de acceso a cuotas inmediatas de normalización democrática en Euskadi repetimos una vez más que preferimos morir en libertad que vivir bajo la esclavitud de la opresión pero indudablemente no luchamos para morir sino para vivir para construir una sociedad vasca justa, libre y en paz José Miguel Beñarán Argala Fue consecuente hasta el final de su vida con estos principios y supo morir en libertad, en el camino que conduce a la victoria. Su cuerpo ha sido salvajemente destrozado, pero como todo revolucionario auténtico, nos ha dejado lo más importante, la semilla germinada de su esfuerzo en la lucha, que la voluntad popular se encargará de hacer brotar y revertecer multiplicándola por mil. Como conclusión de este comunicado, ETA hace un llamamiento a todo el pueblo trabajador vasco para que secunde y apoye activamente las jornadas de lucha convocadas por CAS y gestoras por amnistía, mediante asambleas, manifestaciones, paros, etcétera expresando así su denuncia ante este nuevo crimen contra Euskadi, y su apoyo en favor de las reivindicaciones de los refugiados políticos vascos en Euskadi Norte y los de los presos políticos por la amnistía total, ...y por el conjunto de puntos contenidos en alternativa de casa. ETA acusa directamente al gobierno español... ...a los servicios de inteligencia y a las fuerzas armadas que lo sostienen... ...del asesinato de Argala y advierte que por mucho que se empeñen... ...en provocar acciones de intimidación y terrorismo contra la lucha popular... ...en que se inscribe nuestra lucha armada... ...podemos asegurar que no lograrán ninguno de sus propósitos... ...y que el combate del pueblo... Se seguirá fortalecido hacia la consecución del objetivo final, un Euskari independiente, reunificada, socialista y euskaldún. Finalmente, ETA hace un llamamiento a todo el pueblo trabajador vasco para que de manera firme y decidida apoye y secunde la alternativa táctico-estratégica de Kass, así como las formas de movilización popular y de lucha armada, únicos instrumentos de combate capaces de conquistarla. Para ello entendemos necesario que el pueblo trabajador vasco aúne sus esfuerzos en la lucha y tome conciencia de la necesidad de organizarse dentro de ETA y de los partidos y organismos de CAS, potenciando y consolidando las formas de autoorganización obrera y popular que hagan fracasar las vías entreguistas del reformismo en Euskadi y nos encaminen hacia la creación de un poder obrero y popular como garantía necesaria de acceso a la victoria independentista y socialista. Gora Euskadi a Gora Euskadi socialista, Euskadi ta eta... Eusko gudariak eda Euskadi askatzeko Gerturit aukagodola berialde zemateko Eusko gudariak eda Euskadi askatzeko Gerturit aukagodola berialde zemateko Irritzi bat entzunda mendirto torrea ida en lo que curriña nacea i rincrivar en unñtorria va ser incuridad no qui curriña na cea El fog eus dichasbri un cabo la media de ese Euskadiak erakera euskadi askateko Gerturri daukabodo laberialde zemateko Irritzi bat entzunda mendito torrean Guazen judaridan no okikurri nianatzean Irritzi bat entzunda mendito torrea. no te curiena cela el sol dura diaquera la velian de se bater po el sol